Aquí empezamos su programa favorito, eso que tú haces, tu espacio juvenil.、Eh, antes que nada, recordar el número de la radio para quienes quieren compartir sus opiniones con nosotros. El número es 872-7871. 872-7871. Para que nos den sus opiniones.、Eh, hoy hablaremos sobre los jóvenes. Especialmente、eh, que los jóvenes están yendo.

Por un mal camino, por el camino de las amistades, de las fiestas, estudian menos y eso, ...eso al fin y al cabo, los perjudica el, a ellos mismos nomás. Porque ya que estamos terminando el año, las notas no son muy buenas y hay que dedicarse a los estudios para, para sacarse buenas notas, valga la redundancia, y optar a algo para ser alguien en la vida. Claro, así tal como decía nuestro amigo Jonathan, gente jóvenes hoy en día, último.

Última hora, último año, y andan p i d i e n d o a los profes por favor h a g a m o s un trabajo que va a subir la nota que voy a repetir. Que Tendrían que tener en cuenta que, bueno, yo encuentro que el primer semestre es donde hay que sacarse la mugre. El primer semestre h es a que u o n o l e con t ó y el segundo no dejarse, no dejarse, sino que preocuparse no tanto con el primero. Creo que así es una, una, una buena forma de tener tu promedio ya como entre comillas casi asegurado.、Eh, sobre todo para los que q u i e r e n postular a otro colegio.

Eh, sacarse buenas notas,、eh, son, es más fácil poder quedar en el colegio que uno quiere. Claro, porque el día, que el, el día que uno llega al colegio, bueno, los colegios que hoy día están haciendo prueba, s el colegio que no va tan avanzado o que va muy avanzado, uno llega a la prueba y por no estudiar o por, por estar tonteando en la clase, cualquier cosa, queda en blanco, uno queda en blanco y no, le da mal en la prueba y no queda en el colegio.

Eso tiene que ver con lo que decíamos con los estudios, porque ahora la, la juventud de hoy en día、eh, se está dedicando mucho a, la, a salir con su amistad de, toda la semana y los estudios ya l o están dejando de lado,、eh, l o están dejando como algo sin, algo sin importancia. Y no debería ser porque, con buenas notas,、eh, uno va creando su futuro y puede optar a grandes cosas, pero en cambio, con la amistad, uno no opta nada.

Claro, así como tú lo dices. Las notas son tu futuro.、Eh, vamos con la música y volvemos un rato más. i m o n i t I'm on it, I'm on it, I'm on it, I'm on it.

Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, a m e lo que la d i s t e c a mira ese que ve y e e que v te d i c e que soy tigre. Si yo soy tigre sin límite. Amore, a m r e m o r e m o r e a m r e m o r e m o r e Me l u e la i s c o t e c a

f h o it, i t i on t m i n i m o I'm on it, I'm on it, I'm on it

s h e looking like she already know she wanna live with me Come on, I'm here, I'm here, I'm i a r e All day, you can find me in the club with me I'm Puerto Ecuador it, I'm on on on on so it, hard Colombia, Rico, Colombia, Colombia, Colombia

Find me in the club t w i s t I'm on it, I'm on it, I'm on it I'm on it, I'm on it, I'm it, on on on on on on it, I'm on it. I'm on it. I'm on it.

ジェオ、Rakimi Kenway、Pina Record、ティラ・ケミ k ウィラ・ラ

ニキジンのブラックカップ。

ハロ o マン、タツゴメノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノ o ケミノン、ケミノン、ケミノン、t ミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノ o ケ o ノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノ e ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミ a ン、ケミノン、ケミノン、n ミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミノン、ケミ e ン、ケミノン、ケミノン、ケケケケ quisiera tocarte y pegarte.

No te pueden comprar conmigo. Me cree a l o a n d a b Que ni a caete llegaste. Son las nueve de la noche y cuarenta y seis minutos. Te lo dice la noche.

Estamos de vuelta aquí en la radio Puente Alto.、Eh, continuando con el tema,、eh, estábamos hablando sobre que los jóvenes se están yendo hoy en día por mal camino. Se están yendo por un camino que a la, a la larga、eh, les va a hacer mal a ellos mismos, se van a perjudicar a ellos. ¿Por qué?、Bueno. Porque el, el, ¿cómo se llama? el futuro.

Uno mismo se lo hace y se lo va creando, pero con buen o estudio y con,、bueno, con buenas o notas y todas esas cosas, por eso. Uno de esos caminos que dices tú, o sea, no tan mal camino, pero creo que uno de esos caminos es el amor. Mucha gente enamorada que por estar con la bolola no estudia. ¿O no, g a r a y Es que va más que nada en la, en la persona en sí.

Porque si una persona realmente es responsable y sabe que su futuro depende del estudio, no, no, de, no lo s va a dejar tan de lado. ¿Y tú lo dejarías de lado? Tendría que estar en el caso, honestamente. Ah, ok. Pero al fin y al cabo, los estudios son lo más importante, yo creo. Claro. Porque mujeres pasan muchas por tu vida, pero el e s t u d i a e una vez. Buen punto y.

Y ahora, en los tiempos en que estamos, el, el estudio ya lo es todo casi. Uno sin cuarto medio, por decir, ya no, no puede optar a nada. Y es lo mínimo. o siempre、bien. tiene que andar optando más. Depende, porque、eh, ahora, ¿cómo se llama? Los jóvenes se van más, más por el lado de la, de la tecnología.

Porque uno puede pasar, le dan una tarea, un ejemplo, una tarea para que se lleven a la casa. Y、eh, él, en vez de hacer la tarea,、eh, se dedica a estar con su porola, con su amigo, tal,、eh, depende del caso. Y llega tarde a la casa y después se mete e l internet y ahí saca la tarea y listo. Y después le pregunta a e n q u é se le toda la tarea ni siquiera sabe. Por eso, eso deberían p o n e r Antes era más, más forzado.

Hacer las tareas、eh, y estudiar, porque uno tenía que darse la lata de buscar libros, ir a la biblioteca, y ahora es llegar y escribir lo que uno quiere y lo encuentra en internet, al tiro. Por eso uno ahora tiene más tiempo para ser libre,、eh, para estar con su amigo. Por eso los jóvenes de hoy en día están, como se dice, son más porros.

Porque no aprenden nada, las tareas las hacen con internet, ni siquiera lo leen antes. Porque ni siquiera podríamos decir que lo leen para la falta de ortografía, porque el internet se lo da sin falta de ortografía. Y para todo se está usando ahora,、eh, ya no se n v í a n carpeta、eh, escrita, a mano, n eso, se manda un correo, y eso ya eh, eh, más, bueno, es más fácil, pero más. es más. al fin y al cabo es más da el daño para la persona que lo está haciendo.

Claro, no repasa la, la ortografía. No, es que más que, más que eso,、eh, no aprende lo que está hablando, no tiene redacción. Copia y pega. Sí, por eso, no, no hay una redacción de por medio. Retrocediendo un poquito a tu tema, yo he conocido varios casos que llegan a tercero medio.、Uh -huh. Y c m o n o estaban con el estudio, ya, ¿qué vas a estudiar gastronomía? ¿Qué haces en gastronomía? Nada, no tenéis materiales para la casa. Es típico eso, en gastronomía, si no t e n é s

No t e n í no s é algo para cocinar o cualquier cosa, ¿qué te, te mandan para la casa? No t e n é s nada que hacer. A lo mejor la carrera puede ser muy fácil, o puedes ganar mucha plata siendo un chef internacional o cualquier cosa. Pero igual yo creo que una carrera como que. para lo aburrido. No, mira eso que tú decías. ahí.、Eh, ahí Ya te metiste en chef profesional y para ser chef profesional hay que tener estudios, hay que tener esa carrera ahí.

No llega a ser un chef profesional. Por eso, pero la mayoría de la gente que no está ni ahí con las c a r r e r a s llega y se mete a la a gastronomía. a c o m o es lo menos que tienen que hacer? No, no, porque ahí depende del hobby que uno tenga, lo que uno quiera hacer cuando grande. ¿Y tú qué querés hacer cuando grande? Yo, mecánico. Mecánico. Esa es mi vocación cuando grande. ¿Qué tipo de mecánica?、Eh, de autos.

Ah, y tú ahora hay que estudiar cuando grande? Honestamente, ¿Qué? aún no lo ando pensando bien, pero me gusta sobre la computación. Pero si uno lo, lo piensa bien, ya está muy copado. Todos, todos piensan lo mismo. Copado, ¿por qué pero, no hay pensar que con la tecnología que viene hoy en día es lo que más va a ir a excitar? No, eso está claro, pero igual ya está lleno. Hay que igual pensar eso. Pero ¿quién te dice que tú no podías ser el mejor en eso? Claro. Por eso, si, si te sentís capacitado.

Vaya a postular a eso, pero si es que no, si es que tenía esa mentalidad de perdedor, no, no hay q llegar a ningún lado. Claro, porque no voy a llegar diciendo, ah, no me voy a meter a esto porque está muy incopado, está muy no, lleno. si no, tú te sentís capaz, vaya a lograrlo. Vaya a e s f o r z a r vaya a luchar por eso hasta que lo logres y ser el mejor. Uno siempre busca eso en la vida, ser el mejor. Yo, por lo menos, sí. Exactamente. A lo vivo. <risa> o no, Caray. Ya, entonces, seguiré su consejo y.

Pensaría que con una mentalidad más positiva sé que puedo hacer más. Vamos a la música y volvemos en un rato más.

d う n a r

ペサルケテ a のコントダ r アンダ a メオブリガ e オディ e ルテーノイテミス o ミ e ノ o デュエレ o レベーヴェロバスアボベーヴェアバスカーディテァクレトケフォイアベガレベーヴァサルベサ r エルセロフォイアスティロ i ォーユーヴェンディ r ラスパ r ベソンミスラベオスパンケロカ m ーディアルテミスマノシケボルディアコサル

Aquí en la radio Ponte Alto, en tu programa favorito, eso que tú haces, tu espacio juvenil. e s t a m o s con el tema de la juventud y los estudios.、Eh, lo que decíamos que hoy en día、eh, lo más importante son los estudios, porque con los estudios uno forma su futuro, crea su futuro.、Eh, con los estudios uno crea una carrera que a lo largo va a ser el, el sustento, lo que va a traer el dinero para vivir.

Si hoy día sin dinero no se vive, delante entre comillas en los comerciales estamos debatiendo entre todos un tema de que el si el dinero va hacia, o sea, ¿cómo explicarlo? El dinero te transmite una mejor educación o te crea una mejor educación. Unos decían que no, otros decían que sí. Tú, y a n a t h a n decías que sí.

Eh. sí. ¿Por qué? ¿Tú crees que te, al tener más dinero vas a tener una mejor educación?、Eh, sí, porque. con el dinero uno se busca una mejor educación, como obvio, porque pagáis mejores colegios y si los colegios no son buenos pagáis profesores particulares. Por eso los que tienen la plata son los que la llevan, ¿cómo se dice? Los que tienen mejor educación. Tú no has visto en la tele niños, becados, gente que.

Que, salir, se, esfuerza que por... se esfuerza, gente. En, en, gente en realidad humilde que ha dado todo por el todo. Y es mejor que una persona de aquí, de la s c o n d e s O sea, de allá de la s c o n d e s No, pero es、eh, que m e r a a eso me refiero. Ya uno puede estar en mercado, tener una e educación. Pero si te salís con tu profesión. Y para eso necesitas plata para ejercer tu profesión. Es como obvio. Está bien, pero、si、está no, estamos para... hablando de la educación, no de la profesión.

Pero es que b o e n eso todo tiene que ver. Si sacáis tu profesión, es、eh, ya como obvio que los becados、eh, le pagan todo, los estudios, todo. Pero ¿qué sacáis con sacar tu estudio si después no tenéis cómo ejercerla? Obvio que ya pasando tu cuarto y medio, 18 años, obvio que te podéis tomar un año sabático y trabajar un año completo para poder pagarte tu carrera, c ó m o decís tú. ¿Por q u e no? No, porque、eh, no hay dejar un año tirado para trabajar y después buscarte la carrera. O sea, pero un año tirado porque sí o por, por esfuerzo, o por algo.

Por una necesidad. Pero es que yo tengo entendido que año sabático es como unas vacaciones. Ya, pero depende. Como un año sabático trabajando, tú d e c í Pero、no、que que depende, de. si tú querés tomártela como vacaciones, son para ti. p e r si yo quiero, quiero esforzarme y quiero tener mi, quiero tener mi carrera todo pagado, me voy a esforzar ese año, el, el año sabático, en trabajar, en juntar plata para lo que yo necesito. Por eso, entonces se necesita plata.

p o r que los estudios tienen que ver con la carrera? Los estudios. Si, si no s a c a s estudios no t e n é s carrera. Entonces todo tiene que ver. Está bien, pero estamos hablando. En, en el... Tú te fuiste a otro lado, estamos hablando en el, en el término de educación. ¿Tú crees que puedes ser más inteligente que un niño de las condes? Si es n f u e r z o sí. Ya. Pero las condes tienen eso, que pueden pagar un profesor particular. Tú, tú mismo lo dijiste, si te esfuerza, sí. Al decirlo ahí te contradeciste. ¿Pero por qué? Porque tú dijiste, ya podemos, no sé, decirle.

Un, un, un empresario de la s c o n d e s puede ganar un millón, un millón y medio mensual. s u h i j o t i e n e para pagar profesores particulares, cualquier cosa. Tú dijiste, sin pagar profesor particular y me esfuerzo, puedo ser mejor que ellos. O sea, estáis a está demostrando que tú con tu nivel, tú con tu esfuerzo, con tu dedicación, puedes ser mejor que, que la plata misma a que.

Que la verdad, a misma y que ellos, pero es que hoy en día la plata es lo que vale. Porque imagínate ya, de un ejemplo de mil alumnos en un colegio: un ejemplo m、no, á de mil alumnos, tres son becados los demás colegios, la universidad con que se tiene que pagar plata, tres, cuatro son becados.

Está bien, pero tomad en cuenta que la demás gente es gente que no pone, pone, no, que no pone esfuerzo en clase. Si tú querías una beca, tú te d e s e s esforzar por la beca. Tú no v a s andar a todos los días de vago o e s c a p a n d o t e de clase o haciendo cualquier cosa. Si tú vas a querer algo, tenés que ponerte meta si necesitáis. Tú decís:、si、Este año va a salir b e c a d o de este colegio, va a tener tanto, tanto, tanto. Si es meta tuya, ten, si, es tu meta, si tú te lo propusiste, tenés que cumplirlo.

p e r que nada que ver porque, imagínate, mira, lo mismo que hablábamos en comercial,、eh, hay, hay algunos colegios que van a t r a s a d o s con la materia. Tú, por más que te forcis, l a la universidad y si no sabes materia s específica s que no te pasaron bien, no d e b e s ser inteligente. Y esos niños que pagan profesores particulares, te van a pasártela. Está bien, tú decís, eso, tú, entonces, tú, dices, vamos, tú dices, vamos atrasados. ¿Internet? ¿Qué es lo que es? ¿Qué te, qué te cuesta meterte en Internet, materia? Internet es、eh, gente v a g a gente que busca todo fácil. Eso es en Internet.

No h a que ver, pues Jonathan. ¿Por qué no? Es un medio de educación, un medio de. No. Pero si tú decís, tú no t i e n e s plata para pagar. Tú, tú no tienes plata para pagar un profesor particular. ¿Qué, ¿A qué vais a acceder? A un internet. ¿Y por qué he e x c e d í d un internet a estudiar? Soy un, una persona vaga. No h a que ver, p o r q u é entre escuchar a un profesor particular en este caso, que leer el internet, que no v a y q entenderlo. Por eso.

Lo mismo que mira, un ejemplo. Yo te estoy diciendo que si vamos atrasados, tú si querías estar más avanzado, te n í a s que meter t e en internet.、Obvio. Pero el internet no te explica. El internet está ahí, te muestra nomás. Y tú tenés que entender、Pero、lo que querés entender. Para eso tenés que tener aprender a leer Entonces, y aprender a comprender. r Yo estamos diciendo que vamos e i vamos atrasados y t o d a no, ent no entiendes bien ese término? ¿Tú sabes leer, tú sabes comprender? Sí. Entonces, tendrías que entender algo que te está, te está proponiendo un internet. Bueno.

Eh, seguiremos conversando después de este tema e iremos a la música. Yo soy Américo. Como、no、me mientas y yo te vi ayer en los brazos.

セクュラメンテ。

なるほ

たく e んあ a が e r

puede ser. と o te quiero.

ただいまだに夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つ e たの d e t r を s つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢 o 見つけたのは、私の夢を見つけたの erg 私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、l の e を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢 b a つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢を見つけたのは、私の夢けは、

私は私のために、私は私のためた

Estamos de vuelta aquí en la radio Puente Alto, en tu programa favorito, eso que tú haces, tu espacio j u v e n i l Estábamos hablando sobre el tema si el dinero hace la educación. Nosotros estábamos debatiendo, entre comillas se podría decir,、eh, sobre eso. Que,、eh, yo decía que el dinero hace la educación, porque.

Eh, niños o padres, en este caso, que tienen plata pueden pagarle una buena educación a su hijo, pero en cambio, los que no tienen plata tienen que optar a la beca, tienen que esforzarse para conseguir una beca y postular lo mismo que están postulando esos, esos niños que tienen plata. ¿Y, y, por qué esa, ya, y por qué esa gente que tiene plata no puede esforzarse, no puede sacar su beca, porque tienen plata.

Y q u é tiene que ver la plata, Jonathan. Es que mira, para entrar a la universidad necesitáis plata. Ya, y pongamos eso, niño. ¿Para qué sabes forzarse si tienen la plata? v a n a entrar fácil. Claro, porque hay gente mediocre, hay gente que、sí. no, está en, no, no tiene interés. Porque hay gente que al saber que tiene plata, va a hacer lo que quiere, va a llegar. Viene un, uno de un cuico de las condas aquí a cuente alto, nos va a mirar en menos a todos. Es obviamente eso. ¿Por qué? Porque trae plata. ¿Por qué anda en una hammer? ¿Por qué? Porque se cree、si、lo mejor. ¿Pero qué es un mediocre?

¿Y por la plata lo tiene todo? ¿Por q u e depende? ¿Por qué? No, no, no, porque mira, si están pagando una buena educación, al fin y al cabo, si salen con su carrera, es porque lo supieron hacer. Pero en cambio, los b e c a d o s se e s f u e r z a n e s f u e r c e n y, y quizás ni queden. Y de tanto esfuerzo, ¿qué v、no、a l e c n todo ese no esfuerzo? no les dio la nota, no les dio el promedio. o y o no, no les dio el promedio y de q u é sacaron n o No se esforzaron lo suficiente. ¿Por qué? Porque, Jonathan, si no les dio el promedio es por algo.

No es porque ellos no, no salgan e la u n i v e s Es porque postularon 100 becados y no pueden quedar los 100 becados. Es porque quedan, tienen que quedar 4, por ejemplo. ¿Y por qué 4? Por eso, porque si ponen tantos becados, s d e dónde van a sacar plata? Para mantener el colegio. Entonces, ¿para qué la, crean las becas? Por eso, o p o r q u e s i dicen ya hay becas, si hay 100 becados, los 100 becados tienen que ser. No es así, por eso es que estamos hablando de. ¿Y a s b tienen o、no、es así, tienen, tendría que ser, pero claro, no, no es, te es te así. Que eso, que el dinero、saber. va a ser la educación.

A eso me refiero. No. El dinero hacer la educación, los colegios tenéis que pagar para tener una buena educación, e、eh, x c e p t o los municipalizados. Es que, Jonathan, lo que tú dices, es que, o sea, ya, yo si tengo plata, me las puedo farrer a todas. Pero es que no es eso, es mira, que, mira. eso、no, está diciendo tú. tú dices, sí, porque、bollana. ya, porque yo tengo plata, soy de las Condes. No. Ah, y e porque tengo plata, me voy a f a r r e a r la carrera. No, no. no e s t o y d i c i e n d o que me la paguen. ya. ¿Y qué me la pagan? Me la pagan y me l a farreo.

Es que no,、qué? yo me estoy refiriendo a que es más fácil entrar a la educación y, o postular a ser un, un profesional con plata. Porque imagínate, esa gente que no tiene plata, que no tiene para pagar, postulan una beca, mira, e s c u c h a m Postulan una beca. Son 100 b e c a o s un ejemplo, que están postulando y postulan 4 y todos los demás tienen que pagar. Porque tienen plata. Y van a pagar y van a tener su educación y pueden salir. Te imaginas, los becados tienen un año malo y no salen. Después no tienen la misma oportunidad. Ahí tú、no、pueden te puedes salir de la beca. Pero porque... esos pueden volver a, a tener、eh, tienen la plata y volver.

Por eso, porque tienen la educación más fácil y tienen más tiempo. Pero ahí tú te equivocaste, dijiste, están entrando a la educación. Ten en cuenta que están entrando al ámbito laboral. Están saliendo de la educación. No, están, están todavía en un periodo de educación para aprender eso, ese. ¿Cómo se llama? Ese, claro, Jonathan, ese en, ese periodo, en ese periodo de educación edu están becados. Y al momento de salir de ahí tienen su año y en ese año que lo, lo trabajen, busquen trabajo, y ahí está su carrera.

Pero, ¿qué pasa si un becado le va mal ese año? Justo ese año algo pasó. ¿De qué sacó salido ese empecado? Si ya el próximo año quizás no paga porque vienen otros postulantes. Entonces se perdió el año. ¿Por, ¿por eso? Año. ¿Por qué no? Supuestamente, si un becado sigue con su promedio, de aquí, por decirte, de octavo o cuarto medio, el becado sigue. Sigue con su beca. ¿Qué pasa si ese año e、eh, s o me t e v o e a l Si ese año estuvo mal, entonces el becado、no、está sirviendo, quizás ¿qué pasó? Buscan a otro para, para tratar de ser profesional. Tú dices, si bajó no la, la nota. No, no la van a estar esperando.

¿Tú decís si bajó la nota? Sí, a eso me refiero, yo. ¿Está bien? ¿Es obvio que hay que sacarlo? ¡Yo! e s t o y diciendo, entonces, ¿por qué me decís que no? ¿Que un becado tiene que estar porque tiene buenas notas? Si no fue mal ese año. ¿sí、claro, o sea? pero lo que te dije yo, que un becado, si, un becado, si mantiene su promedio 6,5 de octavo, cuarto medio, es obvio que tiene que seguir. ¿Tú creerías que l a u n i v e r s i d a d p r i v a d、eh, a aceptarían a becados i fuera por ellos? Yo,、eh, yo creo que a c e p t a r í a a pura gente que pagara la plata. Perdón, aquí en f u e n t e Alto, ¿hay alguna universidad privada?

No sé, no a v e r i g u a eso. No, porque no hay plata. ¿Por qué crees que l a u n i v e r s i d a d privadas. Yo, tú, eso me estoy refiriendo. Si no hay plata, no hay educación. Porque si saben que la gente, la gente mediocre, la gente vaga, son de, la, son de las condes. Gente que tiene plata, gente que cree que la plata lo hace todo. Gente que dice, puto, tengo 500 lucas y con 500 lucas voy a comprar esto.

Gente que. Puro eso. Que entonces,、todo. ¿por qué no se quiere un colegio de puro b e c a d o Porque son los niños que saben. Son la gente que sabe. ¿Por qué? Porque el colegio se dice a la quiebra. Como obvio. La plata es lo que hace la educación. La plata es lo que sustenta el colegio. La plata es lo que compran los profesores. Tú lo dices, sustenta el colegio y los profesores. La plata es lo que. ¿Quién te certifica que el, el profesor es 100%, 100%? ¿Cómo se llama?

Por decir、eh, correcto, que te está enseñando la materia, t e está enseñando materia de primero medio o de octavo básico yendo tú en tercero medio, dime que todos los colegios que yo he puesto alto o, o de, la, de las poblaciones de menos, menos recursos, recurso, dime que todos los colegios son perfectos, tienen profesores, todo eso, no uno de cada 10 colegios, yo creo que tiene un profesor bueno.

Por、a eso me refiero. Eso y que la plata, si uno quiere, puede comprar a un profesor privado que tiene todas sus vocaciones y p a r algo es privado porque se están pagando más y pueden aprender más. <risa> Por eso,、y、igual lo fuimos a otro lado, pero lo, lo que queríamos decir、eh, que la gente, los, los jóvenes de hoy en día, se preocupen más de los estudios y que si quieren postular algo más, tienen que esforzarse.

A eso queríamos llegar. Ahora vamos con la música. Y, y Ahí están los grandes aportes de Jonathan Omada. Nos despedimos. Muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Saludo a la tía Margarita, nuestra sostenedora del Colegio r u r u c a r i a Gracias a ella hoy podemos estar aquí. Igual a un saludo a Doris Fierros, nuestra inspectora. Y un saludo a todos los que nos escucharon hoy. Y ojalá haya sido el programa de su grado. Lo esperamos el próximo lunes a la misma hora.